¿Cuál es la gente de mi padre, un estudiante? Es el lugar donde el curáis de Baní Asen fue asediado con el mensajero de Dios y los creyentes.